Ángel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, día. b u e n contanos, ¿cuál es la situación en este momento después <coughs> de lo que decidieron en asamblea? Bueno,、eh, te cuento un poquito cómo viene la mano. Sí.、Eh, estamos sufriendo、eh, un fuerte golpe de humo, de ya de va, todos los años, que se viene prendiendo fuego el vasotero.、Eh, ahora, frecuentemente, d e noviembre, que viene cotidianamente todos los días, sucediendo que se prende fuego. Eh, como verán, pasamos a ser un barrio popular, nos están bajando la luz,、eh, pero nos está matando el humo. Anoche decidimos, anoche era impresionante, desde ayer, desde las 2 de la tarde, que, que, que hay gente que tiene que salir con los chicos、eh, y está insoportable el humo. h a r á n visto capaz que llegó el, se vio en la p e r ó n el humo,、eh, llegó a larga distancia y、eh, creo que es algo que no va más.、Eh, decidimos en la Asamblea juntarnos anoche y cortar el acceso a los camiones.、Eh, De, de basura, y bueno, recibimos a Federico o a c e t i creo que e l director、eh, de acá de Lenzo.、Eh, lo recibimos anoche a las 3 y media de la mañana.、Eh, no nos supo dar una respuesta. No tienen maquinaria, no pueden estar trabajando arriba. O sea,、eh, tienen todas las maquinarias rotas, retro, palas, tienen todo roto. No hay una acumulación de basura、eh, ya extrema en el basurero. Eh, y se viene prendiendo fuego cotidianamente porque se está prendido abajo. ¿Y, y cómo es? h o y m e t r、eh... a、sí, vez. Está bien, está bien. Se está entendiendo muy bien, muy claramente lo estás explicando. Así que tranqui. Eh, eh, estos incendios,、eh, por lo que leíamos en redes, el, el domingo o ayer fue insoportable. Y, co y como vos、ayer、decías, en, el, en otros puntos de la ciudad、eh, se sentía claramente el, el olor del humo ha quemado. a、eh, j Eh, incluso, y, incluso llegó al barrio 5000. Que sí, sí, sí, sí. Sí, te diría más, más allá también, porque el, el viento venía、eh, como del norte, entonces. Este... El, el, el viento tan noroeste de a q u y no cesa. Y el humo se acumula abajo en el barrio acá. si Ustedes l o sienten allá, imagínate nosotros abajo viviendo.、Eh... ¿Y, ¿Y cuál es、eh, el reclamo concreto que están haciendo?、Eh, es decir.、Claro. A, Eh, y... empezaron, a, empezaron a tirar la, la, la, la juntada de basura de, de, desde el centro. La juntada de basura de l anoche la tiraron en el 5000 anoche a las 4 y media de la mañana en、Ajá. un predio privado. En un predio privado, a, vendría a ser atrás de donde está el, el compartimiento de separación de residuos del 5000.、Eh, que eso no está apto para tirar basura. Ya, como verán, ya hay gente quejándose del 5000 que ya le está llegando el mal olor de la basura. Y acá estamos todavía en lucha. Nos están queriendo hacer, nos mandaron la policía a pedirnos los datos. A...、Eh, bueno, ahora nos están haciendo intentar confrontar con la gente que l a b u r a arriba en el residuo.、Eh, anoche, no, anoche se a c e r c ó un, un equipo de trabajo que trabaja arriba el, con, con la de, de la basura, que l a b u r a ahí. Como estar en problema con la gente que l a b u r a arriba. Eh, lo único que nos pidieron que dejamos de e s t a los. Ah, y se nos pierde un poco la señal, me parece. Ángel,、eh, ¿me escuchás bien vos? Sí.、Eh, ¿En Sí. í este momento la policía está en el lugar o ya se retiraron? No, la policía se retiró, le dijimos que no íbamos a brindar datos, que, que nosotros no estamos haciendo, o sea, n u e s t r a reclamo es pacífico, estamos acá en la entrada del b a s u r e r o Lo único que hicimos fue poner unas gomas sin prender fuego, sin nada, porque nosotros lo s que no t e n e m o m o l e t a es el humo, así que humo no lo vamos a hacer. Estamos parados acá con los vecinos y tratando de reclamar que nos escuche el intendente, que nos den la reunión.、Eh, y no estamos teniendo respuesta. Bien. El, el reclamo en concreto,、eh, de fondo, por supuesto que、eh, es que, que se traslade el basurero, el relleno sanitario, que lo trasladen del lugar. ...que se busque... se la, el... la, la verdad que sí, que ya no va a parar. Más. El,、eh, esto, esto se mantiene prendido fuego porque el, el relleno sanitario ya no está preparado para recibir basura. Ya no tiene,、eh, hace años que no tiene respiradero de gases y es por eso que se prende fuego continuamente. Ya le excedió un límite. Tiene, De los caños de respiradero que estaban antes, que hace mucho la gente que conoce el basurero,、eh, están 20 metros bajo tierra.、Eh, no, tiene, no tiene, ¿cómo dice e s o No tiene salida de gases, entonces se prende continuamente abajo. Está, le tiran tierra, pero eso sigue prendido abajo. Los、no、tratan. Venimos, le reclamamos que se prende fuego, le echan la culpa a los chicos que viven en el barrio. Nosotros no, no lo prendemos porque no queremos vivir bajo el humo,、eh, pero a ellos les queda bien echar culpa, así que estamos a t a n reclamo. Bien.、Eh, ¿Vos cuánto hace que vivís ahí? Sí, yo hace 8 o 10 años. ¿Y este reclamo?、Eh, sí. Porque el, el barrio del amanecer existe hace 20 años. Claro, sí, sí, sí, está bien. Eh, eh, primero, como asentamiento, y hoy, como decías vos, han logrado a partir de la organización y de la lucha s e r un barrio como corresponde. Ajá, este, considerado, eh, eh, restaría que bueno, que también las autoridades se fijen en este nuevo reclamo que está surgiendo. Obviamente, este, la... es, lo, es lo que estamos tratando de hacernos escuchar. Como estamos retirados, acá nadie nos ve. Hasta la misma gente, empleados empleado municipales, empleados de l e n s o saben por ahí se hacen. Oídos sordos, ciegos,、eh, pero bueno, defienden a un Estado municipal que no está c u m p l i e n d o como debe c u m p l i r Bien.、Eh, y decía,、eh, ¿cuánto hace que este,、eh, que este reclamo es planteado a la municipalidad? De esos 10 años que vos decís que, has, que vivís ahí, ¿cuánto,、eh, cuánto, ¿cuándo comenzó con más intensidad esto? Porque obviamente el r e g i m e n sanitario fue desmejorando en sus condiciones, como estás contando. Que se viene prendiendo todos los años, debe hacer 8 o e años que se viene prendiendo f u e g o no con cada t a n t o que quise yo、con、decir, tres meses, cada tres meses un juego, cuando había maquinaria, en ese momento había maquinaria, lo pagaban, pero en este momento ya, a partir de noviembre del año pasado,、eh, continuamente todos los días f u e g o s venimos acá, hacemos reclamos, o, no, o sea, le damos aviso acá a la gente que está acá,、eh, que llamen a los supervisores, a los directores, a. Sí, te sigo.、Ay. Maquinaria, Tenemos m a q u i n a r o t a hicimos un pedido a, al extranjero del respuesto porque de afuera.、Eh, no está llegando, no nos no, no, dan respuesta de s d e más allá arriba.、Eh, y solo eso. O、Bien. sea, no, no, lo, lo único que nos dicen es que tienen que aguantar,、eh, ya lo vamos a solucionar. Es la única respuesta que, que veníamos recibiendo hasta el día de hoy. Ahora en este momento están.、Eh, Están, sí, están tapando con las maquinarias que, que se ve que han p e d i d o a vialidad, pero mira,、eh, tuvimos que llegar a esta instancia que, que nos no están haciendo confrontar con los laborantes de acá arriba. Es、eh, algo que no queremos, no, tendríamos que estar labrando en este momento. Algunos faltaron, otros nos tomamos e l día, ya avisamos. Que uno, eso, no es、no, no、algo que nos guste estar acá afuera haciendo este reclamo, pero bueno, es necesario porque si no nos mata el m u n o Bien. Y, y escúchame,、eh, eh, vos e x p l i c a b a s de alguna manera, no es que alguien prende fuego el lugar, sino que simplemente se prende fuego porque las condiciones ya no. Conces, llegaron a un límite.、Eh, las condiciones del basurero ya llegaron a un límite a hace rato.、Eh, así mismo se sigue tirando basura, eso,、eh, le tiran basura, tierra y eso es un, un horno de, de a z e c a r b ó n Está prendido abajo y cuando quiera a c o r d a d a se prende de vuelta. Genera、eh, gas y es una bomba. Más allá de que acá no hay una separación como se debe, o sea, hay basura, nylon, todo junto y cuando agarra, agarra. Claro.、Eh, es todo humo tóxico. ¿Y qué, cómo sigue esta historia ahora?、U、¿Ustedes este, van a volver a hacer otro reclamo? ¿Quedaron con Ignaceski、no, que decía se reunieron、eh, a la madrugada en, en, en algún otro paso? Ignaceski le, le pedimos, o sea, nos no dijo. Ya ahí llevamos las máquinas, levanten todo esto. Le dijimos que no, ya te a a v i s a d o que no íbamos a levantar el, el reclamo hasta que no nos reciba el intendente o el, el que te, nos tenga que dar la solución.、Eh, vamos a estar acá luchando con los compañeros.、Eh, no, le pedimos una audiencia, todavía no estamos recibiendo、eh, ni una invitación de audiencia y estamos esperando. Bien, bien. Eh, estamos conversando con uno de los vecinos del barrio El Amanecer que están reclamando, Ángel g i j e n a Ángel, si me escuchaste,、eh, ¿qué cantidad de, de vecinos y vecinas se juntaron ahí para hacer el reclamo?、Y、algunos ya se fueron a labrar,、eh, más o menos unos 40, 45 que estaban disponibles anoche porque、eh, era medio tarde. Alguna gente se tuvo que ir a otras casas por, por el humo, pero en el barrio tenemos alrededor de unas 70, 75 familias viviendo. En, en lo que es el amanecer, después, como h a n visto en otras noticias, que、eh, o sea, se ha sentado nueva familia por el c l a r otro el o barrio que se armó Bella Vista. Claro, claro Bella Vista, que es una problemática de, de que no pueden pagar más alquiler, ya no se pueden comer. Entonces, la gente acude a agarrar un terreno, a tratar de, de ya no pagar alquiler porque no,、eh, si alquila, no n le dan de comer a los hijos y, qué sé yo, todo, es toda una lucha. Bueno, agradecemos, Ángel, el testimonio que nos cuentes esto. Seguiremos el tema. Si querés agregar algo más ahora mismo, te escuchamos. Nada, solamente vamos a estar acá luchando con los compañeros. Agradecerle a g r a d e c e r l e a ustedes, a todos los medios que se acercaron a escucharnos, porque veníamos mal con el tema de, de que nos escuchen. Y gracias a ustedes es posible. Y nada, vamos a estar esperando la respuesta del intendente, la reunión que, que debemos tener pendiente. Gracias de vuelta. Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Ángel g i j e n a es vecino del barrio El Amanecer.